24 de mayo de 2010, Estella Lizarra. Desde el pasado día 4 de agosto, fiestas de Estella Lizarra, cuando una jacalegira festivo-reivindicativa se vio interrumpida por la actuación de la Guardia Civil, se ha desatado una verdadera persecución policial y judicial en contra de unos cuantos jóvenes de nuestro pueblo. Si ya nos pareció totalmente injustificada e incomprensible la intervención policial, no es menos la gran desproporcionalidad que comete la ...la jueza del juzgado número 2 de Estella Lizarra... ...queriendo llevarles a la Audiencia Nacional... ...acusándoles de pertenencia a organización terrorista. A lo largo de estos meses hemos emprendido varias iniciativas... ...para denunciar el montaje policial y judicial... ...al que se han visto sometidos nuestros jóvenes. El pasado 6 de marzo empezamos una campaña de recogida de firmas... ...para exigir que se pare la actuación policial. Hoy día 24 de mayo en la Plaza Santiago que fue escenario de los conocidos acontecimientos de fiestas, damos por finalizada la recogida de firmas con la entrega de las mismas en el juzgado de Estella Lizarra. Asimismo, queremos agradecer públicamente la solidaridad recibida de las 2.850 personas que a través de su firma nos han apoyado. Somos conscientes que la situación que está viviendo, que están viviendo nuestros familiares No es un caso aislado y que la actuación de jueces y cuerpos policiales se enmarca en el empeño de un sistema que pretende hacer de la juventud una mera espectadora acrítica de cuanto sucede a su alrededor. Una vez más, hacemos público nuestro compromiso de seguir denunciando estos hechos y apoyando a nuestros familiares hasta conseguir parar el atropello del que están siendo víctimas, familiares y amigos de los encausados. Gracias, Jorge Gascón.